Jujuy se cumple la primera semana de paro docente por tiempo indeterminado. Los profesores y profesoras de enseñanza media y superior iniciaron la medida el lunes en rechazo al aumento del 2% ofrecido por el gobierno de Carlos Sadir y realizaron movilizaciones toda la semana para dar a conocer su reclamo. Ayer llevaron las demandas a la legislatura. Allí la secretaria general del sindicato CEDEMS, Mercedes Sosa, explicaba la justicia del reclamo. Se acerca Nochebuena, se acerca Navidad y necesitamos entonces llevar algo para que la mesa de nuestra, de nuestra familia no sea una carcasa de pollo, porque a eso nos están condenando. Bueno, ojalá que tenga resultado, ojalá que nos escuchen. Nosotros estamos utilizando todas las vías institucionales que tenemos a mano porque somos respetuosos además de la democracia y de las instituciones que tenemos, de la legislatura, del Ministerio de Trabajo, del Ejecutivo respetamos, pero también queremos que nos respeten y también queremos que nos escuchen, porque como ciudadanos lo único que estamos haciendo es ejercer un derecho constitucional, el derecho a huelga y el derecho a peticionar a las autoridades. Y entendemos que los gobiernos asumen, no para prometernos pobreza, no, los gobiernos se supone que asumen en cada promesa de campaña que es para garantizar bienestar, Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode, unidad de los trabajadores, y que no le gusta. Y para hoy en Jujuy está prevista una nueva marcha de antorchas hacia la Plaza Belgrano, en la capital de la provincia, en el quinto día de paro docente por tiempo indeterminado. Vamos ahora a Córdoba porque allí una resolución judicial le puso freno a la venta de uno de los sitios de memoria de la provincia que está entre los cientos de inmuebles que el gobierno nacional quiere ceder a privados. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Carlos Paz. El Poder Judicial dictó una medida de no innovar y por ahora Miley no podrá vender el sitio de memoria La Perla Chica. Hace unos días se conoció la noticia de que el presidente Javier Miley autorizó, a través del decreto 950, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer, enajenar o transferir 309 inmuebles distribuidos en todo el país. Dentro de esos terrenos está un predio de Malagueño, en Córdoba, donde está emplazada La Perla Chica, Una construcción que sirvió de anexo a La Perla, el mayor campo de concentración del interior del país. El juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freites, dictó una medida de no innovar y por el momento el gobierno de Miley no podrá avanzar con la venta de este terreno. La acción judicial fue impulsada por los fiscales integrantes de la Unidad Especial de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Facundo Trota, uno de sus integrantes, expresó que que uno de los fundamentos centrales para impedir la venta del predio es que aún se están investigando los crímenes cometidos en ese centro clandestino. Teniendo en cuenta que de la unidad en, a la cual formo parte estamos todavía investigando los crímenes que se cometieron en la última dictadura militar y en algunas de las causas hay víctimas que pasaron por ese centro clandestino y frente a la posibilidad de que la venta que se está utilizando pueda significar que eso deje de pertenecer al Estado y pase a manos privadas con el obstáculo que significaría para, como, una, como, un, digamos, como una medida investigativa mm. sobre cualquier cosa que querramos hacer en relación a ese espacio, es que nos presentamos ante el juzgado federal del doctor Alejandro Sánchez Freire que el día viernes hicimos saber las causas que se instruyen en la unidad, que tienen intervención en ese, con ese juzgado, las víctimas... Que pasaron por ese centro clandestino, la trascendencia que tiene y la necesidad de resguardarlo a los fines de las investigaciones y, por lo tanto, tomar medidas que signifiquen justamente preservar este espacio. Fundamentalmente tomando en consideración las investigaciones que, que estamos llevando a cabo. El predio de la Perla Chica fue señalizado en noviembre del año pasado como sitio de memoria por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En este sentido, Trota remarcó que no solo a los fines investigativos debe preservarse el lugar e impedir que se venda, sino que también hay una ley que le exige al Estado Nacional preservar estos sitios como lugares de memoria sobre el terrorismo de Estado. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco. Encontrános en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Vamos ahora a La Pampa porque allí se inauguró una nueva edición de la Feria del Libro y hubo una fuerte defensa de la inversión que debe destinar el Estado a la cultura y una gran participación de jóvenes. Nos lo cuenta nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés. ¿Qué tal Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La Pampa inauguró con un multitudinario encuentro una nueva edición de la tradicional Feria del Libro, una verdadera fiesta de la cultura con alta presencia de juventudes, trabajadores del arte y organizaciones comunitarias. En el estudio que montó Radio Kermés en la feria que se hace en el Centro Cultural Medasur, la vicegobernadora Alicia Mayoral reivindicó la inversión en cultura y contrastó esa política con la postura del gobierno nacional. Vos Fíjate que esto se hace y todo lo que ves, está sostenido por el Estado, uh -huh. un Estado totalmente repudiado, repudiable en este momento por uh -huh. ellos, por quienes están, yo no acostumbro a nombrar, digo, el gobierno nacional, este, y esto está sostenido por el Estado, con una, fuente, una fuerte impronta del gobierno provincial, el cultural, este, qué es lo que se quiere tener, qué es lo que se quiere sostener, y evidentemente no es querer, se está sosteniendo. Fíjate cuánta gente y lo que va a tener transitar y lo que va a suceder este, es quienes vamos a sostener estas políticas públicas estas cuestiones que llegaron para quedarse pero no porque lo dice el gobernador de turno, sino porque lo eligió la gente son una inversión hoy este, y así fueran un gasto uh -huh. A ver, vamos a poner el número. Esto se gastó más de lo que se tenía que gastar por hacer la... Vos pues fíjate cuántas sonrisas robamos. Cuánt... Todos estos, estos chicos hoy le cuentan a los padres que están trabajando qué sucedió acá. Entonces, eso también, esas son políticas públicas de Estado y de calidad de vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bienvenido si es un gasto. En el mismo sentido se manifestó el secretario de Cultura, Pablo Lucero, quien convocó a seguir creando en forma colectiva y solidaria. Sí, el Estado tiene que, primero, garantizar eh, la accesibilidad. Tiene que tener una política fuerte de inclusión, Y, y esto que digo, de la, de la igualdad de oportunidades. Ahí, de eso no tenemos que mover nunca. Le cambiaron el nombre al Centro Cultural Kirchner por el Palacio de la Libertad. Solo por cambiarle el nombre. Solo por cambiarle el nombre porque no hizo referencia a nada estando ahí adentro. Y aprovechó encima y le dio a las universidades y bla, bla. Ahora, la Secretaría de Cultura entera pasó a la órbita de Karina Milei. Perfecto, ahora vamos a hacer una carta y vamos a manifestar... El... Profundamente el desacuerdo total este, en este aspecto. Reportó para el informativo Farco Radio Kermes 106.1 desde Santa Rosa La Pampa. Vamos ahora a Río Negro porque allí se realiza un importante encuentro ambiental internacional con la participación de más de 600 personas. Nos informa nuestra compañera Sofía Gómez Vides desde Radio Encuentro de Viedma. Hola amigas y amigos de Farco. En la ciudad de Viedma se están desarrollando las Jornadas Internacionales y Nacionales de Ambiente con ejes temáticos como la biodiversidad, el cambio ambiental y también la agroecología. Estuvimos allí y esto nos comentaba quienes están participando de este evento. Contentos de haber logrado esta convocatoria, de, tenemos mucha gente de distintas ciudades, provincias, Santiago del Estero, Misiones, han venido muchos grupos de estudiantes de grado eh, desde distintas universidades, también profesionales. Nosotros somos de eh, El Bolsón, eh, en realidad de la sede andina de la Universidad de Río Negro y bueno, vinimos aquí a hacer algunas presentaciones dentro de esta jornada Espectacular, maravillosa. Además de la carrera de agroecología, nosotros tenemos la licenciatura en agroecología y bueno, digamos, hay muchos de los temas centrales de esta, de, este, de esta jornada que nos resultan significativos. En mi caso particular, digamos, y con los compañeros, el tema biodiversidad, el tema de lo que está pasando con los recursos naturales y su conservación y su recuperación es un tema central, pero en mi caso particular yo me acerqué aquí para hablar también también de cómo eh, podemos trabajar en pensar una educación diferente en las ciencias agropecuarias, ya que nosotros trabajamos con la agroecología. Y bueno, a partir de esto, nuestra intención es, por lo menos, ofertar o presentar un paradigma que entendemos es diferente para las ciencias agropecuarias y ver si logramos que haya una apropiación desde las carreras de agronomía también de esto, que nos parece sería muy saludable para el ambiente. Así que este es uno de los enfoques. Sí, vengo de Bahía Blanca, eh, soy estudiante de quinto año de Biología de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, este es mi primer congreso y bueno, presento justamente hoy un póster eh, que trata sobre inteligencia artificial aplicada a ciencias naturales. Ya sea para mitigar lo que es el, el daño provocado por los jabalíes o la intrusión de pumas y para solucionar el conflicto entre el agro y la vida silvestre, la fauna. Estas jornadas tienen por objetivo dar continuidad a un espacio generado en el marco de las carreras de ciencias del ambiente en una coyuntura muy particular del mundo y también de nuestro país. La misma culminará hoy con más de 600 inscriptos. Informó Sofía Gómez Vidas desde Radio Encuentro, Vienma. Comunidades afro marcharán hoy a la Plaza de Mayo en el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Nos informa nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre Radio Comunitaria. Argentina Afro, 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la Cultura Afro. Las comunidades afroargentinas inmigrantes se concentran a las 17 horas en la ciudad de Buenos Aires, en la histórica Plaza de Mayo. Para marchar hacia el Congreso. Esta segunda marcha es contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las distintas formas de intolerancia. Hoy, 8 de noviembre, es el Día Nacional de los Afroargentinos, Afroargentinas y la Cultura Afro, en homenaje a María de los Remedios del Valle. Se estableció este día en referencia al día en que el general Manuel Belgrano le dio el grado de capitana a María Remedios del Valle, mujer afro-argentina, por su valor en batalla. Recordemos además que desde el año 2013, cuando se sancionó la ley 26.852, este día además forma parte del calendario escolar en nuestro país. Trenzar la raíz es una de las múltiples organizaciones que hacen la convocatoria. Vamos a hacer nuestra segunda marcha. Pacíficamente. Haremos una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Les esperamos a las 17 horas en la Plaza de Mayo. Así que allá nos vemos. Esperamos a todos. Vengan, vamos. Si anda por algún rincón del país y escucha tambores como latidos... Son los afroargentinos. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre Radio Comunitaria, de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar. En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.